Pues ya que estamos de vuelta, bienvenidos amigos a Querer Vivir en esta su décima edición. Un coche eléctrico es un vehículo impulsado por uno o más motores eléctricos que emplea la energía eléctrica almacenada. En baterías recargables y la transforma en cinética. A diferencia de los vehículos de combustión interna que funcionan quemando combustible, un coche eléctrico obtiene la tracción de los motores eléctricos. Esta energía es almacenada en sistemas recargables, baterías, que luego consumen la energía almacenada durante su desplazamiento. El motor de un coche eléctrico puede ser de corriente alterna o de corriente continua. La tecnología más avanzada hoy en día en vehículos eléctricos es la de baterías de iones de litio. También son automóviles eléctricos los híbridos enchufables, que combinan un motor eléctrico con otro de combustión. Unos y otros están cada vez más presentes en el parque automovilístico español. Pero, ¿cuándo se inventaron los coches eléctricos? Aunque parezca mentira, los coches eléctricos no son una invención moderna. De hecho, existían antes que los automóviles diésel y gasolina. Ya en el siglo XIX, entre 1832 y 1839, Robert Anderson, un inventor escocés, desarrolló el primer vehículo eléctrico puro. En paralelo, en torno a 1835, el profesor Sibrandus Strain, de Groninga, patentó y construyó Vehículos eléctricos a escala reducida. Francia y Reino Unido fueron los países pioneros en fomentar el desarrollo generalizado de vehículos eléctricos, pero lo cierto es que no tuvieron demasiado éxito comercial. A causa de las limitaciones tecnológicas, la velocidad máxima que podían alcanzar estos primeros vehículos eléctricos era de unos escasos 32 kilómetros por hora, de ahí que fueran reservados a las clases altas y a las mujeres principalmente. La firma automovilística Peugeot fue una de las primeras en lanzar al mercado u u l o e l é i c o Un coche eléctrico. Fue en el año 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, en parte motivado por la escasez de combustible. El vehículo en cuestión se llamó Peugeot VLV, Wattir Ligier de Ville, vehículo ligero de ciudad. Un cabrio de dos plazas destinado a uso urbano con una revolucionaria tecnología eléctrica para aquella época. Contaba con una autonomía de 80 kilómetros y alcanzaba los 30 kilómetros por hora. En España, Emilio de la Cuadra fue uno de los primeros impulsores tras una visita a la Exposición Internacional de la Electricidad de París. Doctor Javier Mauri, bienvenido de nuevo. Pues saludos cordiales, queridísima compañera Loli, y de nuevo saludar a la audiencia de r e y m e r e n a Y para que luego digan, tenemos una re realizadora que habla hasta francés. ¡Qué bien lo ha pronunciado!、Sí. Qué bien lo ha pronunciado. Es que en mi época de primaria, el idioma que yo daba era francés. Fíjate, y todavía lo recuerdas. Sí, sí, todavía lo recuerdo. Eres una persona políglota. Sí, ¿Jolín? más o menos. Jolín. <risa> no llega tanto. Esto es un lujo. Señores, esto es un lujo.、Eh, bueno. Buenos días, don Miguel Pérez. Bienvenido, don Miguel. Buenos días, y como vamos a hablar de automóviles, quería recomendarle algo al pueblo general de Mayrena. Los aparcamientos indiscriminados hay que ir quitándolos poco a poco. ¿Sabéis lo que significan los aparcamientos indiscriminados? Donde caben dos, no se puede poner uno. Os pido, Mayreneros, por favor, aprendamos a ser s c u l t o Pues sí, y, y sobre todo cívicos, querido Miguel. Paco Gómez es hoy nuestro invitado <coughs> especial. Buenos días, Paco. ¿Qué, buenos días. Estoy encantado de responder a las preguntas interesantes sobre el coche eléctrico futuro. Oye, pues yo me he enterado hoy que el coche eléctrico es anterior a los coches de combustión.、Uh -huh, así es. ¿Qué engañados nos han tenido? <coughs> bueno, es que eso forma parte de, del sistema: e n g a ñ a n d o a las personas, a la sociedad, claro, evidentemente. n o En fin, los coches eléctricos fueron bastante anteriores a estos esto, coches de combustión interna, sobre todo porque son bastante más complicados de construir, tanto el motor de gasolina como el de diésel. El diésel, evidentemente, no, se, no lo construyó d a i l e r b e n d y dice: Bueno, voy a una gasolinera que me pongan 5 litros de diésel. No, no no existía, evidentemente, fue una mezcla de aceites de maíz. n o Entonces, bueno, pues, ¿cuándo se lanza esto? Evidentemente, también ahí a principios de siglo, cuando el, el sabio este. Sabio entre los sabios, n o yo creo que,、eh, digamos, de una personalidad parecida a Leonardo da Vinci, que fue Nikola Tesla, digamos, inventa los motores、eh, trifásicos, inventa los transformadores, inventa, digamos, lo, es algo absolutamente increíble, ¿no? Sobre todo, inventa en Estados Unidos los laboratorios de, de Tomás a l v a i s o n y a partir de ahí desarrolló los, los coches eléctricos con, con una, digamos, con una vida muy corta, porque fíjate que Tomás a l v a i s o n para, eh, digamos, eh, poder. Y con un contrato, porque con, tenía mantenido una pugna, evidentemente, con los banqueros, sobre todo los, con los、eh, fabricantes, los que, destiladores del petróleo, se utilizaba para, para iluminar las calles. Pues la, teóricamente la luz eléctrica no iba a funcionar. Se hicieron como 20.000 pruebas y demás, incluso él lo tenía ya comprometido que iba a hacer esta iluminación de una parte de Chicago. Ah, y resulta que todavía no había sacado la, la bombilla, todavía estaba muy bien diseñada. O sea, al final los filamentos eran de hilo, hilo de seda, recubierto de carbón、eh, de grafiti, con lo cual aquello aguantaba un poquito, pero bueno, era más o menos lo que antes de d a d con la forma del, del boframio. n o Entonces, claro, ¿qué ocurría? Pues que los, eh, los, eh, la o s l gente que estaba en el petróleo que utilizaba para ir a eso estaban acojonados y decían que bueno, que oye, que a lo mejor esto no funciona. Y dice, no, yo conozco a Edison y esto funciona seguro, ¿no? El que estaba detrás de eso, evidentemente, era n i c o l a t e l d a porque el problema era cómo iluminar o cómo meter una corriente、eh, a través de una serie de kilómetros de R. e d Para que aquello funcionase, la corriente continua, la que era defensora defensor,、eh, Edison, pues no funcionaba para esto. Había que inventar la corriente alterna, que era simplemente cambiar de polaridad. En este caso, en Estados Unidos son 60 veces por segundo, aquí en España, son sin, bueno, en, España en Europa son 50, con lo cual había que, eh, digamos, eh, fabricar. Un sistema que produjese esa corriente que eran los famosos alternadores. Y los alternadores, el problema es que tenían que estar en, en paralelo para que, digamos, la,、eh, la frecuencia de cambiado estuviesen al unísono. De hecho, uno de los problemas que había es que entraban en conflicto, chocaban y explotaban. O sea, <risa> claro, <tose> todo esto llevó a un desarrollo, un desarrollo de los automóviles eléctricos, pero siempre con el problema de las famosas escobillas, ¿no? que lo que se hacía era que a través de un cambio. De p o l a r i d a d entre el inductor y el inducido, pues aquello lograba avanzar. Así funcionó la, la puesta en marcha de los coches.、Eh, bueno, pues este ha sido el freno prácticamente a los intereses, de, tanto del gasoil, de la gasolina, el gasoil y demás, y que esto ha parado el desarrollo de, de los automóviles eléctricos. ¿no? Curiosamente, hubo un millonario, un multimillonario, llamaba Rockefeller, que llegó a, a patentar la gasolina. Y el gobierno norteamericano dijo que eso, nada, la gasolina era, era un sucedáneo que salía después de,、eh, el, de sacar el petróleo, d el queroseno, después de sacar el betún para hacer las carreteras, después de hacer una serie de elementos, y la gasolina era algo que se dejaba ahí para que se evapore, ¿sabes? Porque no se sabía qué puñetase con algo que salía、ah, sí. después de calentar el petróleo y salía por allí y lo, lo destilaba, en aquello que yo digaba, <coughs> bueno, pues se le dio la, digamos, esta utilidad y, y r o c k e f e l l e r p u e s quiso hacer esto, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que evidentemente se desarrolló en ese sentido el motor de, de combustión interna y, y el motor eléctrico se quedó, se quedó atrás. n o、eh, Bueno, porque había un, un exceso de gasolina.、Mmm, Hemos visto una serie de crisis económicas, entre ellos las que hemos conocido, la del 71, diciendo que sacaba el petróleo, y era, era mentira, o sea, no sacaba el petróleo ni de coña, ¿no? o sea, que yo era.、Eh, la vida, o sea, de la tierra está llena de petróleo por todos lados porque pertenece al a la era.、Eh, Mesozoico, donde, bueno, u o un desarrollo del tanto de la vegetación y demás, que quedó aplastada, quedó metida en el subsuelo, con lo cual aquí tenemos petróleo para pa aburrir. Claro, ¿qué ocurre? Que el planeta, evidentemente, si sacamos eso, ese petróleo del subsuelo y lo quemamos, <coughs> evidentemente nos cargamos el planeta. Eso está ya más que demostrado. ¿Cómo resolvemos el tema? Pues con los automóviles elé eléctricos. Y bueno, pues son lo que, lo que tenemos en este momento, la perspectiva que tenemos en este momento. Y curiosamente, la legislación ha avanzado más que la propia tecnología. Miguel,、eh... yo te quiero preguntar, como profesor que eres, no digo que eras. Que eres, porque bueno, bueno. la jubilación no es más que un tecnicismo. Como profesor que eres de autoescuela, director de autoescuela, propietario de autoescuela, ¿el coche eléctrico tiene cabida para enseñar a conducir?、Pues、claro, Es operativo. claro, claro pero yo quería hacerle una preguntante a Paco. Adelante,、sí. Paco. En nosotros, por lo menos en mí que me dedicas a esa enseñanza, había un enigma que no. ¿Qué diferencia hay de una dinamo a un alternador? Sí, pues muy sencillo. La dinamo produce corriente continua. ¿eh? Sí. ¿En corriente continua qué significa? Pues que、eh, para eso voy a explicar un poco cómo funciona la corriente eléctrica. Los átomos que componen un material, por ejemplo el cobre, pues resulta que tienen una serie de,、eh, digamos, de un núcleo, un neutrón, y luego tienen una serie de electrones que, eh, digamos, eh, están funcionando, están dando vuelta a través de, de ese átomo, de ese, de ese átomo de, de cobre, ¿no? Entonces, hay un átomo que está en la última parte, en el d i g a más o s m estratosférico, y se llama el átomo de Valencia.、Sí. Bueno, pues, ¿qué ocurre? cuando creamos una situación donde cargamos un electrón positivamente, pues resulta que ese átomo necesita otros electrones y se lo roba al átomo de al lado. Y esto se lo roba el otro, se lo que te lo ha quitado se lo roba al de al lado, otro se lo roba al lado. O sea, con lo cual ahí se produce una corriente electrónica, de electricidad, porque、sí. son electrones. Sí. Esa es la, la base fundamental sí, de sí, esa sí. Es la corriente continu continua. Y la alterna, esto se produce en un sentido y en otro, 50 veces.、Sí. Ventaja que tiene el, el alternador, sencillamente que、eh, tiene un. Bueno, con el otro de los coches, por ejemplo, que en vez de tener una.、Eh, Esta puñeta, un, un solo、eh, que escobilla, tiene una escobilla fija,、sí. con lo cual t i el n e e desgaste mínimo, es cero,、sí. y p r o d u c e mucha más cantidad de electricidad、sí. con, unos, con una espira, unos hilos、eh, inducido bastante más gordos, y podemos cargar la batería mucho más rápidamente. Por eso se ha impuesto el alternador frente a la、sí. dinamo que teníamos hace、sí. 60 años los automóviles. Sí, muy bien. Ahora te voy a contestar. Yo creo que el automóvil es、eh, lo mismo para la educación vía. Y para el desarrollo y la seguridad es, es el mismo, es el mismo modelo. Me preguntaba que si tiene cabida, claro que tiene cabida, pero si es igual, solamente que se alimenta de otra manera distinta. Sí, así, es igual, s o lo que se alimenta. La, además, van a tener la misma el, casi el, el mismo aspecto físico los vehículos, con caja de cambio, con todo lo que. Así hay una cosa、sí. que me parece que he leído, no sé. Que el coche eléctrico, en vez de moverlo un motor solamente, lo va a mover un motor a cada rueda. Bueno, ahí... Perdona, ahí...、Sí. Te y termino.、Sí. Y además, ese cuando va gastando energía va, y cuando deja de gastarla se lo utiliza como cargados a la batería. ¿Es、Exacto. cierto eso? t Sí, sí, afirmativo. Así es. Sí, sí. Oye, <risa> eso va a ser un desarrollo económico y social tremendo. e h Claro, eso choca con los intereses de las multinacionales y como los gobiernos están a las órdenes de las multinacionales, evidentemente. ¿no? Eh, bueno, no le van a dejar, como de hecho, no le han dejado que desarrolle este, este motor. Y además, bueno, pues estamos hablando de que, lo voy a decir un poco duro, de donde roba el gobierno. ¿eh? e <risa> Por, por ejemplo, el gobierno actualmente, ¿cómo va a robar de los automóviles eléctricos? ¿no? Eso, eso, eso, eso, es, eso es, un es un problema. Y tú imagines que tú llegas a tu casa y tienes una placa fotovoltaica. e s o me lo hace autosuficiente. Claro, es que tú metes, tú tienes, una placa, tú tienes en tu casa una placa fotovoltaica, enchufas allí a la puerta de tu casa, ¿vale? Y ahora cargas aquello y, y te cuesta cero, cero San Miguel. s n o sea,、claro. tiene s que pagar nada. Y de cada litro de combustible que tú echas en la gasolina, el gobierno se lleva el 87%. Sí, sí, sí. Por eso resulta no, que la gasolina es tan cara. Vamos a dejar de tontería, s no es tanto la s multinacional e s como lo que trinca el、no, gobierno no, no, no, no. para hacer sus su cosas, ¿no? o sea, para mantener estas cosas e s t e sistema que cada vez se nos hacen un poquito c o r r u p t o Te、no, quería、no, hacer no, otra pregunta.、Sí. No nos metamos en política, que todo no, no, no, me, sí, es que, es que quiero... la política está también. Hacerle una pregunta, es que la, pol la política surge sin querer, tiene que surgir.、Claro. Yo recuerdo no hace muchos años, era yo tenía casi joven, cuando empezaron a hablar del motor del agua. Y nos lo demostraron en、sí. la televisión. Nos demostraron、sí. que había un motor que andaba con agua.、Sí. Además, es demostrable.、Sí. Lo que pasa es que el agua, los átomos que tienen que chiporretear, s al ver, decía mi manera,、uh -huh. porque tú coges y en una s a r t é n muy caliente, e c h a agua. Eso es energía.、Uh -huh. Que si sabemos, si sabemos utilizarla, es como el, pet el petróleo. ¿sabes? Y a qué decían. q u El e motor del agua lo habían comprado porque lo patentó el hombre, un hombre、sí. de Extremadura, acordarse. Correcto, así es. Sí, el, el hombre. El, militar de profesión. Militar, era ingeniero eso, de. Eso es. era militar? ingeniero militar. Sí, exactamente.、Algo. Y é、sí. l tío inventó el motor del agua y nos lo demostró,、sí. oye.、Eh, sí. Y dice que lo vendió y lo patentó,、así、se、sí. lo compraron la patente y lo quitaron del medio. Correcto, así es. Bueno, <coughs> no era un tanto motor、sí. de agua, e x p l i c o un poco el tema. e ¿no? o y e x l r e a d a r un motor de hidrógeno. El hidrógeno es Esto, un combustible,、claro. evidentemente. O sea,、eh, tú puedes conseguir hidrógeno o puedes conseguir、eh, mediante el sistema del agua, el agua destilada, mediante un sistema electrolítico de, de electrólisis. ¿Qué significa eso? Pues tú metes los electrodos y en el ánodo sale el oxígeno y en el cátodo sale el hidrógeno. Tú puedes componerlo. Porque el agua es H2O. O lo que es igual, es una cosa muy curiosa. El agua no es más. Que、eh, un combustible que se, ha,、eh, que, se ha, eh, que se ha explotado y está apagado. O sea, de hecho, el motor en realidad lo que se fabricaba era en un sistema、eh, que lo que t i e n e este hombre, que ahí estaba la clave del tema. Este era que había conseguido una piedra que se le echaba a modo de catalizador en el propio agua. Eso desprendía hidrógeno y el hidrógeno era reconducido al motor y se funcionaba igual que de n l a gasolina se lo metía a través del carburador. No tenía, no tenía otra cosa. El invento era precisamente buscar qué elemento químico se le echaba al agua para que descomponiese el a g u ü e s o es que saliese el hidrógeno. ¿Eso es, es posible? Pues sí, antiguamente se fue, antes de, digamos, soldar con el acetileno, se, se soldaba con un elemento que se llama el carborundum. El carborundum no era más que una,、eh, recuerda, en los talleres lo hemos visto nosotros: sí, bombona era una b o m b o n a que ese, con un visor que tú le echabas gotitas de agua. Sí, y sí. Y entonces reaccionaba y fabricaba acetileno. Lo calculaba y ibas echando gotitas、eh, de agua, gotitas y con de ese, agua. Con y... ese acetileno y con el oxígeno, tú soldabas. O sea, era un combustible en realidad. Bueno, pues esto es lo, que, lo mismo, ¿no? Es que ten en cuenta una cosa, el motor de hidrógeno, que bueno, a fin de cuentas no es más combustible, cuando explosiona, lo que explosiona es un combustible con un c o m b u s t i b l e El combustible、uh -huh. es el hidrógeno y el c o m b u s t i b l e es el oxígeno que sí, hay en el aire. Sí, sí. ¿Tú sabes lo que tú echas por el tubo de escape? Vapor de agua. Vapor de agua. Porque en realidad estás volviendo otra vez, a través de la combustión, a fabricar el agua que antes has descompuesto. Por un lado el oxígeno sí, y por otro、sí, lado el sí, hidrógeno. Sí. Esa es la base del motor de agua, no tenía otra explicación. Era un motor de hidrógeno. Evidentemente, ¿no? eh, ¿ventajas e inconvenientes, Paco, de los coches eléctricos? Los coches eléctricos tienen todas las ventajas. Todas La s ventajas La primera es que no contaminan, la segunda que no cuestan dinero, me refiero a la recarga, si lo hacemos a través de una placa fotovoltaica que colocamos en la suerte de nuestra casa. Y、eh, bueno, pues que son tremendamente silenciosos, e l mantenimiento es nulo prácticamente, porque no hay que cambiar el filtro del aire, el filtro de aceite,、eh, no, ni siquiera se va a gastar la, la, el disco de embrague, no va a gastar ni,、no. ningún tipo de, de, de fungible en realidad, ¿no? Porque el motor eléctrico, además, lo que lleva es una caja de, de cambio automática, o sea, tiene un el freno y tiene lo, el acelerador, como los coches americanos o los rusos, ¿no? Que solamente funcionan en coche s automático. s Eh, Todas estas cosas, bueno, y además en el futuro ya se está pensando no solo en el coche eh, eh, eléctrico, sino en el coche eléctrico automatizado mediante vía satélite. s O sea, tú vas a ver el coche y dices, Yo quiero ir a Arcada de Guadaira, el y coche el coche te va a llevar. A autónomo, a, coche a, autónomo. Autónomo, o sea, es sí, que sí. prácticamente va a ser una pequeña brecha en el tiempo entre el coche autónomo y el coche que uno maneje físicamente, ¿no? Con lo cual, claro, de hecho en California se han hecho ya a través de la empresa como colaborador y sponsor de Google. El problema es que ha habido una serie de accidentes y, bueno, atropellado a una señora con una bicicleta que ha muerto, fin, tipo de cosas. Y claro, ¿por qué? Porque al final depende de un elemento、eh, de un chic. de un chic está fabricado en China. Y un chic es una cosa microscópica y e es que ello falla más con la s c o p e t a caña y porque falla los ordenadores. Pero se puede mejorar. Claro, evidentemente. Cuando tú mejores el tamaño y mejores el, la seguridad del chic, evidentemente eso no se va a producir. El coche va a ser dirigido a través del GPS, por ordenadores, va a tener, digamos, sistemas de sensores. Para que no, por si encuentra un coche delante, frena automáticamente, o sea, te va a aparcar el coche solo, que ya lo hay, c o c h e d e combustible i e n e que te aparca r el coche solo. Entonces, claro, todo eso va a ser una ventaja. Inconveniente: inconveniente no es más que desarrollar en el futuro,、mmm, es una batería, la batería que tenemos actualmente, es la de i o n Litio, que funciona francamente mal en los coches. Que no, que no carga, funciona bien en los, en los teléfonos móviles, pero ya hemos visto lo que pasa en los teléfonos móviles cuando pasan dos años. Que la batería se descarga, que aquello no funciona. ¿sabes? ¿Qué problema hay con eso? Sencillamente que hay una multinacional en Estados Unidos que ha comprado todo el litio del mundo. ¿sabes? Y ahora tiene que deshacerse a base de querer hacer esa batería. Esa batería no funciona. Estamos hablando de una tecnología que ya está subdesarrollada, que la, la batería del futuro es el grafeno. El grafeno no es más que una mezcla son baterías que están hechas de f i t e r í a de carbono con,、eh, con grafito y eso genera una acumulación de, de, de digamos, de energía e con un peso mínimo, ya que el problema del coche eléctrico es lo que pesan las baterías. Eh, eh, una pregunta:、Dime. ¿sería posible? Porque tú sabes que la corriente, la que no se gasta, se tira. Tiene positivo y negativo,、El、negativo y no, normal. No, va... no, no, no, no, no, Mira,、eh, hay que han de, no, sé, los de sacar de donde no, no, no, n e no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, t o no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, n a no, no, no, no, no, no, s o no, s o no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, l o no, no, no, a o a o no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, n e no, no, no, e o no, no, no, n i no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Que dice、eh, que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma.、En、el problema a n t e r i o r hemos hablado presente del miedo como un elemento de nivelación de carencias. n o Entonces, esto funciona así. Bien. No hay manera de fabricar energía de donde no hay.、Pues、hay, teorías ahí, hay teorías por ahí que La, apuntan hacia、sí. eso. Incluso el propio Nicolás Astella hablaba de un motor de autopropulsado mediante un sistema、sí. que estaba basado en los elementos de las contracorrientes.、Uh -huh. Las contracorrientes, para que te dé una idea, eran, con, por ejemplo, cómo soldamos con, un, con una varilla eléctrica, con un electrodoeléctrico. o sea... En realidad,、eh, cuando soldamos,、eh, tú, si tú coges los cables e intentas soldar aquello, no puedes. Sin embargo, si metes un transformador con determinados elementos, con un rectificador, tú eres capaz de generar una corriente que haga、um, derretir un electrodo con facilidad, con un consumo mínimo de corriente. O sea que la energía que se produce en la punta del electrodo es mucho mayor que la que tú estás sacando con la radioeléctrica.、Ah, ahí, ahí, ahí, ahí está. Pero eso.、Mmm, Es una cosa que bueno, que digamos que lo estudió Faraday, fue el que inventó la, digamos, con la, la capacidad de los condensadores, pero no está muy desarrollado. Y Nicola Tesla,、bueno, pues, eh, evidentemente, eh, este hombre que fue detenido por la CIA, encarcelado injustamente y acusado de espía de mil cosas, evidentemente、eh, bueno, pues, se llevó con todos los secretos de, de este motor a la tumba. Y de hecho hay fases experimentales, pero tampoco se sabe si realmente funciona bien o no. <coughs> Digamos, la energía, si hay energía, entra por un sitio, lo que dice el mota, la gallina s que entra por la que sale. n ¿no? O sea, no hay forma de producir energía de la nada. Dice que es famoso el famoso perpetuum mobile. Que es algo que se mueve perpetuamente. Simple, que es el que se mueve a sí mismo, y el compuesto, que es el que se movía a sí mismo y c r e a energía para mover otras cosas que están por fuera de él. No,、mm. no existe, esa, no existe ¿Sí? esa posibilidad. Como te digo, el futuro es la batería de grafeno c a r g a d a por la energía fotovoltaica, bueno, que es una descomposición de, lo, de los fotones. Fue un estudio que hizo、eh, Einstein. Y bueno, pa a partir de ahí podemos cargar la batería de los coches. Y ser completamente autónomos, a u t ó n o m o en el sentido económico de la palabra.、Eh, ¿Qué ocurre con el, con el futuro? Oye, cuando estamos de noche, evidentemente no podemos cargar la batería con una placa fotovoltaica. Entonces tenemos que adecuar las autovías cada 30 kilómetros a tener sistemas de cargas, ¿sí? o cada 50 kilómetros, y saber que efectivamente hay que、eh, tener una nueva cultura. O sea, Yo voy hecho gasolina envolvido. No, no. Yo tengo hasta aquí. Sé que puedo recorrer este sí, espacio. v a l e Pero es que esa autonomía.、No、esa poca autonomía es muy engorrosa. Eso no lo va no, a aceptar no, no, la no, sociedad. Sí, ¿eh? No no, es que autor... no, Pero, no lo a a u t n No o lo m í a va a aceptar la、eh, sociedad. Miguel, Miguel, perdona.、Eh, actualmente todas las marcas. Todas, desde Toyota, desde Volkswagen,、mm. todas las marcas están trabajando en el coche eléctrico, vale, vale. pero a marcha forzada. Tendrán ¿eh? que alargarle la autonomía, si no, no va a ser. Estamos hablando、funcionar. de coches que tienen hasta 400 kilómetros de autonomía. Eso, eso claro, ya es otra cosa. Claro, hablamos de coches de 80.000 euros. Ese es el inconveniente. El costo que actualmente, en un desarrollo, en un, digamos en una fase de desarrollo y proyecto, pues aquellos coches se hacen en unidades uno a uno, con lo cual los coches son muy caros de producir. pasa Como los aviones, los aviones son muy caros porque se hacen uno a uno. No hay una, una factoría de.、Uh, ya bajarán, ya, ya bajarán, seguro. Sí, seguro, sin duda, en cuanto se hagan, digamos, en s e r i o v e r d a d Entonces, ese es el, el tremendo inconveniente, lo caro que son en, en la actualidad. Hay personas en España que tienen, perdón, que、sí. llevan como cinco años ya con automóviles eléctricos. Y los tienen amortizados, pero les ha costado sí, del orden de 25 o、sí, sí. 30 mil euros sí, sí, sí. El, el coche. n o De frente a la pregunta que me hizo,、sí. es verdad,、mmm, en la seguridad vial no va a variar nada.、Okay. Ahora varían otras muchas cosas. Por ejemplo, en la autonomía que tiene un vehículo. También, también, las aseguradoras van a exigir otro tema, porque las aseguradoras también están ya combinando、sí. y con los ojos abiertos ¿Qué, para q u é van a exigir, Miguel? ¿Eh? ¿Qué van a exigir, pregunto? Más m Más á s qué? ¿Qué? v o l u m e tira en los seguros, más caro. ¿Por qué? Eso, eso se pregunta. Eso pero, pero, se pregunta, que ¿por que qué? Pero vamos. No, no, me refiero, hombre, que ¿por que qué crees tú que va a ser eso? Pues、bueno, no lo sé, s yo porque、no. lo he oído, porque lo he oído de, de hablar. Porque a mí me gusta mucho el tema del automóvil,、uh -huh. he vivido muchas de ese en mi tiempo, y me gusta mucho. Pero las aseguradoras. También están y la autonomía, porque hay que ver lo que nos va a costar dotar un punto de, de recarga, de sí, recarga sí. cada 40 kilómetros. Yo, desde que me enteré que, no sé si es la ministra, es e ministro o ministra sí, de, lo, de Fomento, sí. Sí. que teníamos que pagar en las autovías como un sí, peaje porque、sí. no había dinero para, para mantenerlas, yo es que ya me imagino esto como Kenia,、mm. algo parecido, ¿no?、Mm -hmm. O sea que, o como los países, muchos,、sí. muchos países sí, sí, la, sí. latinoamericanos o sudafricanos. Que si no tienes dinero, pues te mueres. ¿Por O sea, o a sea, es que, o sea, qué tengo yo que pagar algo cuando ya lo estoy pagando mire usted, con mis impuestos? ¿Cuántas no? O sea, a veces, veces hay que pagar aquí una aspirina? ¿Cuántas veces hay que pagar que arreglen la vergonzosa situación? No voy, no voy por las autovías secundarias, Miguel. Voy por sí, las autovías. Sí, sí, sí. ¿Qué hace falta aquí para que arreglen de, de una puñetera vez? Eh, los socavones, los baches que hay en una autovía. O sea,、sí. ¿qué hace falta aquí para que se den cuenta que el quinto centenario, después del quinto centenario, es una chapuza barata y mala? ¿Cuándo se van a pegar? Pero todos los vehículos han pagado sus impuestos antes、sí. de salir Ruando. ¿eh? No se, nos estamos i e n d o El a d hoy,、bueno. antes de que salte, ya, ya han cobrado los impuestos. v、vale. a、eh, ¿Qué modificaciones traerá este tipo de vehículos, Paco y Miguel, a nuestras vidas cotidianas? ¿Cómo viviremos? Sin duda, bastante mejor. b a s t a n t e m e j o r t en en cuenta que es un vehículo que, que tiene un desgaste mínimo, que va a durar bastante más tiempo. Y el futuro, el futuro que hay, como se dice, que aquello de la, lo que se llama. Esa cosa tan repugnante que llama、eh, obsolescencia programada, eso es ilegal, eso es una vergüenza. O sea, de hecho, eso es lo que nos trae las montañas de plástico que, que están en el Pacífico,、eh, Digamos, el, ese uso de la electrónica desechable que ahora mismo está digamos, abarrotando los países tercermundistas como la India para sacar el oro de los, los chiqui y demás. Ese tipo de cosas, con eso hay que acabar. Hay que acabar porque está claro que tampoco es otra forma de contaminación que tampoco la tierra l o aguanta, sin duda. ¿no? Entonces, claro, todo esto、eh, nos va a llevar a que, a que、eh, digamos, a, hagamos、mm, plantear las cosas de otra forma. Me refiero por parte de las multinacionales, que、mm, esto tú no puede s fabricar un automóvil para que se rompa los 7 años o un termoeléctrico que te dure 5 años y luego sea agujere, eso lo tengas que cambiar. ¿no? Entonces, bueno, pues、eh, el futuro debe, debe ser así. ¿Es aplicable unas mejoras que puede haber el coche eléctrico? Vale, bien, pero lógico u n coche te dure 15 años perfectamente. O sea, yo, mi coche yo arreglo, 15, tiene, tiene más de 15 años. n o Pero esa es, es otra mentalidad, sin duda. ¿no? Eh, de hecho, antiguamente, cuando uno compraba un frigorífico EDESA, pues resulta que te duraba 20 años, 30 años, una cosa. Hoy un frigorífico te dura 7 años, como máximo. Es que están programados para eso. p r o c e d a m o s a la licencia programada. Sí, para es que、claro. eso, el automóvil está te o m programado para X kilómetros. Y cuando、sí. pasa de X kilómetros, ya no hay manera de, de rehabilitarlo. Bueno, a no ser que le rectifique el motor, que le dé un repaso. Sí, que por Que ya、lados. cuesta más que comprar uno nuevo. Sin duda.、Claro. Sin duda. De hecho,、claro. se hace eso con los automóviles de colección sí, sí, sí. para que se r e s t a u r a n Se les arregla todas las cosas, pero nada más, ¿no? Entonces, yo creo que eso va a ser el, el, cambio, el cambio importante y habrá que empezar por ahí. De hecho, te digo, es la primera vez que la legislación se adelanta a la tecnología y, y, a, y al futuro sí, de lo que se va hace.、sí, a hacer. La mueve, sí, es verdad. Lo que、no、pasa es sí, que es se adelanta desde, desde la、eh, estupidez y la ignorancia de nuestros gobernantes, que bueno, que hacen cosas que nos tienen demasiado cabeza. No No te metas en p o l í t i c a e h no no, no, no, no hay más remedio no, yo, yo. que decir, mire usted, es que resulta que lo, los automóviles, dice, vamos a subvencionar los automóviles eléctricos, v a l e que valen 40 o 50 mil euros, y esto lo vas a pagar con el impuesto de l g a s o i l O sea, que el que tiene una furgoneta vieja, el pobre hombre, no tiene para pagar nada más que eso, pues te está subvencionando, está subvencionando al, al otro. No, al rico, que s、sí、i puede comprar、sí, automóviles de 40.000、sí. euros. De, de todas maneras, yo pienso que、eh, eso, cuando se haga en serie, se van a baratar mucho. Hombre, evidentemente, se van a e o n a r o n hasta el, más baratos que claro, los coches, que que los coches de coche. Los componentes son más económicos. Los componentes Aparte, son mucho no, más económicos. Lo que pasa es que no es que sean más económicos, es que son bastante menos. Y bastante menos. Y si tú ves un motor eléctrico, tú abres、eh, el capó de un te, coche un motor eléctrico, evidentemente te, te, te cuesta una, una cosa、ahí. Paco, te、sí. quería hacer una pregunta que me ha vagado mucho.、Sí. Eh, tú sabes que los motores eléctricos son un rotor y unas escobillas. Correcto.、Eh, Aumentan de potencia y de velocidad según las escobillas que lleven. ¿no? Si llevan más escobillas, puede aumentar más.、Eh, más. Sí. Es así. Sí,、ah, una, una, parco, una pregunta muy curiosa, muy interesante.、Eh, los motores eléctricos, digamos, tanto aplicados en avión, e l o t r o d í a mandé un vídeo de cómo un avión, el, un trolligero, pues conseguía casi 40 minutos de autonomía con una, una carga de batería, ¿no? De hecho, tenía, en fin, con el 17% consumía 7, 7、sí. minutos de vuelo, ¿no? Eh, y ahí es muy importante porque la batería tiene que pesar poco, porque si no, no claro, puedo volar e l avión,、claro. evidentemente. n o Entonces, el tema de, es que en el futuro, o sea, el motor eléctrico tiene el motor impropiamente dicho, la batería y luego el regulador. El regulador es justamente lo que tú vas a manejar con, pisando、sí. el pie del acelerador. Claro, evidentemente, ya los motores eléctricos no traen jovillas, traen、eh, bobinas contrapuestas de forma sí, que no hay sí,、bueno. que, digamos, que no hay no que un roce ninguno. Sí, Imagínate, sí, sí. si no hay ni roce, evidentemente el motor va a durar más que un, más que mar que un martillo en terra manteca. O sea, el motor va, va No v e a Y claro, ¿cómo se hace esto? Evidentemente, pues con cada、eh, recorrido, evidentemente luego pasa un transformador que, evidentemente, te、eh, manda energía a distintos b o b i n a d o s de forma que el motor tiene más potencia. ¿vale? Uh -huh. Y curiosamente, los motores eléctricos te dan los par de potencia、eh, pisando la seda a tope. No es como los motores de combustión interna que te dan una potencia elástica. s、sí. o e sea, tú enseña, empiezas con, i metes a un motor que tenga 80 caballos, empiezas con 20 caballos, vas subiendo, v i e n d o 40, 50, 60. No, no, el motor eléctrico, tú pises aquello, pega un machuchón、sí. que no vea, ¿no? Sí, sí, sí、eh, nos tenemos que ir ya.、Eh, yo quiero hacer una aclaración a la audiencia. Tenemos un guión, tenemos un guión, pero qué bonito es. No tener que seguirlo, porque es cuando sale el debate, el sentido del humor, las ideas buenas, las críticas, los análisis. ¡Qué bonito es hacer radio! Es que esta es la magia de la radio. Miguel Pérez, muchas gracias y hasta el próximo viernes. Nos vemos. Nos vemos. Paco Gómez, muchas gracias, compañero.、Pues、nada, un placer, como siempre. Loli, no, nos vamos entonces hasta、no、el día, próximo、papá. viernes. Nos vemos. Que amenazamos con volver. Aquí、bueno. estaremos la próxima semana, el próximo viernes. Así、ah. que feliz fin de semana a todos. Feliz fin de semana.